Pensaban que esta canción, Too Much Love Will Kill You, se dedicaba o se debía a la enfermedad de Freddie Mercury, al SIDA. Ni más ni menos que era debido al divorcio que estaba sufriendo en aquel momento Brian May. Precisamente se habla de eso. Y de Brian May estoy esperando la banda sonora original de una de las pelis de mi infancia, He-Man, que dentro de poco saldrá en c a r t e l e r a 9, las ocho en Canarias. Las 9 y 4 minutos, las 8 y 4 para mí que estoy en Tenerife. Ya sabéis que hoy este formato viene enlatado y tengo las presentaciones un poquito grabadas, pero no, a que no se nota prácticamente. Pues ya está. Tengo por aquí, aparte de Simpli Red, un montón de números uno que nos esperan en esta hora de 9 a 10. Viene Bruce Springsteen, muy reivindicativo, como siempre, Santana y su corazón espinado, y también una de las australianas más reconocidas y con nombre de Boomerang. I'm g h n b a be Números uno Con Guillem Caballé. El n o s 4 0 Classic. Grandísima Kylie m i n o g u e vale, mide metro cincuenta y dos, pero es grandísima. Además, este año, 2026, tiene nuevo documental de Kylie m i n o g u e y además están creando junto a Mattel una nueva versión de la muñeca Barbie con su imagen del videoclip Padam Padam, de los últimos éxitos de la estrella australiana. La de números uno. Village People s y su YMCA, una de las bandas más representativas de la comunidad gay y del Village de Nueva York. Pero también esconden una de las grandes mentiras. Solo dos de sus miembros, entre comillas, eran reconocidamente gays: el indio y el vaquero. No es coña. ocho años que nos dejó dolores o riordan en una habitación de hotel este año hubiese cumplido 55 porque éramos del mismo año además y la verdad es que aunque nos dejó un gran legado también nos dejó un gran vacío los 40 c l a s s i c la fórmula original con g u i l l é n caballé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 Clase. 「け」 Menos para que en mayo arranque esta deseada gira de la oreja de Van Gogh junto a Maya Montero. Y yo, como siempre, os pido una sola cosa en esta hora: que si alguien os pregunta qué radio escucháis, digáis la verdad, los 40 c l a s s i c Es clase. Esto de los Black Eyed Peas nos dejaron todos con la esperanza y la miel en los labios de que si volvían a reunirse los Black Eyed Peas. Se reunieron todos: Will I Am, t a b o Apple The App y Fergie. A ver si continúan con estas reuniones. Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Buenas noches. Si has participado en alguno de los sorteos de la ONCE de hoy, no olvides consultar la página juegosonce.es y saber si has resultado ganador. Recuerda que comprando Lotería de la o n colaboras e c con una gran labor social. ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Los 40 Classic. Sevilla. Sevilla. 94.8. Do it, do it. Get your money. money for nothing, get your checks for free. We got to install a microwave oven, custom kitchen.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 Son las 10, las 9 en Canarias. El Ana, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ana,、ah, no. el Edmund Criminal de Michael Jackson sirve para abrir esta hora, la última, en la que os doy un poco el peñazo y os pongo grandes temas en los 40 c l a s i c s o n las 14 minutos, 9 y 4 si estáis en Canarias. Este era Michael Jackson y a la vuelta de la esquina está Whitney Houston esperando correr por ti.、Eh, no e s cola, es que la canción se llama así y es una traducción libre, tampoco os flipéis.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 クラシック、そろそろ、そろ、そ e そろ、そ Que ya me dirás tú, Fangoria, no sé qué me das, es todo un pelotazo y toda una carrera de canciones que han sido número uno, una detrás de otra. Y es que ya desde finales de los 70, con Caga Deluxe, esta mujer ha estado activa junto con Nacho Canut. La última actuación en el Primavera Pop con nuestros hermanos de los 40, este viernes pasado, triunfando 50 años después. Clase. メジャー Los 40 Classic. Solo tus números uno. Nuestra querida Britney Spears. Para ella no pasa el tiempo. A ver, de pequeña jugaba y cantaba delante de sus muñecas para convertirse en una gran estrella. Actualmente lo hace delante de su cámara de Instagram que ha desactivado en algunas ocasiones, sobre todo después de pasar algún que otro control de alcoholemia. Será lo que sea, pero es nuestra Britney Spears. Clásica. Classic. El temazo más reconocible que ha interpretado y ha versionado Michael Bolton, n un hombre de 73 años que ha pasado un cáncer cerebral, que tiene seis nietos, tres hijos y que actualmente está muy bien de salud y ha dicho que su cáncer ha remitido perfectamente. Y que va a luchar hasta el final. Ahí lo tienes, el dueño y amo y señor de toda la música de ascensores de todo el planeta Tierra, Michael Bolton. Los 40 Classic. Pues un placer poneros música aquí en este lunes un poco raro, porque ya sabéis, está grabado y yo estaba en Tenerife, pero la música no ha parado de sonar y eso es lo importante. Con Gwen Stefani, su No Doubt y su It's My Life, yo me largo. Os dejo ahora con Mónica. Sed felices. Adiós. Los 40 Classic. Classic. La fórmula original con g u i l l é n Caballé. Los 40 Classic. Buenas noches. Si has participado en alguno de los sorteos de la once de hoy,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 Las 11, las 10 en Canarias. c o o d De Lauren Wood, una de las canciones más bonitas de la banda sonora de Pretty Woman, arrancando semana. a a q u í e n los 40 Classic después de Guillén Caballé? Con el volumen muy bajito, pero con una auténtica explosión de sensualidad femenina que te va a llegar ahora con Beyoncé. Un placer estar contigo. Los 40 Classic, Classic. la fórmula original con Mónica Ordóñez. Los 40 40 clases.